Hola, hola, amigo. Sí, tal el aire. Sarmiento de aquí de Texas. Perdón, Sarmiento. Juan Domingo, no, no. No Juan Domingo Faustino, no, no, no. Hola. Me parece que me parece que ustedes ahí se están sacando años. <risa> <risa> ¿Cómo andas, cómo andas, hermano? <risa> Estamos con José acá y Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Qué de tu vida? Todo bien, todo bien. Aquí con dos boxeadores que van a pelear el viernes por y -fien. Ah, bueno. Y fortuna. Eh. Javier Fortuna, un dominicano que viene invicto, que pelea contra otro invicto, Yundale Evans, mm. y bueno, y tengo a Mitch Williams, otro que se incorporó hace poco al Team Maravilla, y, y nada, aquí, preparado, esperando el pesaje mañana. Con mucha, muchas ganas, con mucha, y con mucha eh, suerte para ganar la pelea, ¿no? Con mucha suerte, y sí, con mucha ganas, y nada, eh, esperando a ver que se, que se confirme bien esto que, que la vieron ayer en en la página del consejo de consejo de que la pelea con, con Sergio ya está firmada. Sí, sí, José, me decía que bueno, José está acá enfrente mío, me estaba contando justamente eso. Eh, te saludo a tu amigo José Bocasi. ¿Cómo anda, Pablito? ¿Todo bien? José Bocasi, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, sí. Pasando, la... mucho, pasando mucho calor aquí en Texas. ¿Hace calor ahí? Mucho calor, mucho y 32, gra 32 grados hoy. Y al, al revés acá, acá está fresco, claro, estamos en cambio de mayo... Recordamos, claro, ¿sabes? que está en, en Austin. En Austin, Texas. Exactamente. Sí. Eh, sí, sí, Pablo, acá, bueno, la, la noticia llegó y todo estaba convulsionado porque eh, todos piensan que puede ser alguno algún otro globo de ensayo de José Soleimán y que la pelea ¿no? no se lleve a cabo. ¿Qué, qué es lo que pensás la verdad que no esta no no creo que que, que ya haya eh, hecho esto para que lo, deje, lo, lo dejen pelear tranquila Chávez yo creo que, que que para mí ya tiene está tiene está confirmada la pelea que creo que ya tiene que haber firmado. igualmente eh, siempre no no tenemos la duda porque ya hace tiempo que nos vienen diciendo de que va a pelear va a pelear y y, y nunca y nunca se hace la pelea Espera, esperemos que esta vez Y es cierto, yo hasta que no esté eh, Julio César Chávez Jr. arriba del Ring en que no lo voy a creer. Bueno, Pablo, yo te digo una cosa. Eh, yo el domingo almorcé con Paco Balcarcer, el presidente del la OMB. Y él Así dice bien. que la pelea no se hace. Él dice, yo apuesto ah. todo dice que esa pelea no se va a hacer, dice que últimamente va a surgir algo, primero se que tiene que ganarle a Lil, a Andy Lee, a Andy Lee, tiene que ganarle, dice que es muy difícil, Se gana ganarle a Chávez, y después que él dice asegura, él asegura que esa pelea no se hace, bueno eh, nosotros lo que diga García, después de lo que nos ha hecho a nosotros sí. no, eh, eh, no tiene no tiene nada de crédito lo que diga él, para nosotros él, él se ha portado malísimamente mal con con, con nosotros, con sí. Sergio eh nosotros eh, sabemos que, que Chávez tiene una pelea muy dura contra Andilí, Lee. Andilí Lee, eh es un boxeador que, que está muy bien preparado y que ganarle pero confiamos en que en que Sulaimán eh, esta vez eh, ponga ponga las cosas firmes y la pelea eh, se dé con Julio C. Chávez sino que le que le quiten de una vez por todas el cinturón que Que le pertenece a Sergio. Seguro. Eh, pa, para que la gente recuerde, porque aquí viste que tenemos poca memoria, ¿no? Eh, la OMB le dio el cinturón a Sergio y se lo sacó de un plumazo en 15 días, ¿no? Ah, se lo ganó Sergio el título Lo ganó el, título, ¿Lo ganó el lo, título Sergio. Fue a Puerto Rico y en 15 días se lo sacaron. Se lo sacaron, ¿no? sí, sí. Lo obligaron a quitarlo. Sí, sí. Por eso te digo que Balgacel me lo indicó y de hablar de, de, de Sergio. Eh, lo que lo ha hecho Sergio no, no, no, tiene, no, tiene, no, tiene, no tiene nombre, así que crédito, no le damos ninguno después de, de haber hecho lo que hizo, ¿no? Sí, o sea, claro. Vos sabés que eh, en algunos periódicos mexicanos eh, sacan algunas versiones que por ahí son realidad o no. Se está se está hablando de una pelea Margarito Chávez para el 15 de septiembre. ¿Eso, eso podría ser o también es, es algo que nomás escriben y no no hay sustento? mira eh, la, la verdad que sí, podría ser. Nosotros eh, ya estamos... Eh, cansado de, de de las peleas esas, de esas de que pelean con, con rivales que, que que ya están de vuelta o sea es lo mismo que Molly eh, de, que que Paquiao Paquiao también bueno, recién ahora va va a tener una peleadita que que le va que, que que no no le va a hacer nada fácil si si si Timothy Bradley está bien pero eh, okay. puede ser puede ser que que, que hagan la pelea de de Chay, Magalito, ya, ya, ya se hacen esa pelea y ya se, se puede esperar cualquier cosa ya. Bueno, escúchame Pablito. Pablito ya no puede pelear más. Pablo, te iba a leer una un, un cosito, un párrafo de la declaración de, de, de Balcarcel a, a un a un periodista que le dio una nota en, una, en un diario de acá, en el Diario Popular. Dice, yo desconfío de la pelea entre Martínez y J.C. Chávez Jr. Primero a J.C. le tiene que ganar a Andy Lee, que no será fácil. Y después... Punto suspensivo, No puede revelar ciertas conversaciones. ¿Qué te parece? Te te vuelvo a repetir, <ríe> eh, menos que, sí, sí, sí. que lo que lleva lo que lleva el carcero, nosotros nos tiene sin cuidado. Sí, nosotros sí. no le damos crédito nada. Lo que diga él eh, te vuelvo a repetir que con nosotros se portó muy mal. Le, le sacó el cinturón a Sergio eh, en unos días nomás después de ser que Sergio lo ganó listamente bien arriba del ring. Sí. y no, no no no no le damos crédito na a nada de lo que diga él nosotros sí, que... seguimos entrenando eh, esperando esperando que se dé la pelea que, que su laymán dijo que, que ya está firmada que eh, sinceramente te digo que no creo que vaya en septiembre eh, creo que sí que puede haber firmado pero en septiembre no no va a ir porque es poco tiempo octubre si, por ahí ¿no? sí si pero sí sí pelea, si, si pelea Chávez con Ahora en junio está muy cerca la pelea, pero creo que sí, que si su si hermano ha dicho, ahora confirmo en que en que la pelea se va a hacer en, en octubre o en, en noviembre. Claro, y en todo caso Sergio, ¿podría pelear antes o no? No, no, no. no Sergio, ¿Sergio no va a pelear hasta la pelea esa? Sergio no va a pelear hasta hasta la pelea si ya se hace con Chávez, y si no se hace con Chávez eh, va a pelear, pero... Eh, todavía no, no no no tenemos rival está bien está bien está bien está bien o sea que lo bueno es eso va a estar manteniéndose cuidándose para la pelea claro. bueno con respecto sí, al sí. equipo eh, Sergio igualmente él, pelea o no peleó él siempre se, se sigue entrenando manteniéndose todos los días va a un rato al gimnasio a entrenar y eh, ya lo ya ya en lo lo que lo que es Sergio no que Sergio sigue pegado al gimnasio Sí. Eh, eh, Pablo, bueno, con respecto al equipo así que van a anexar eh, a Israel Cachito Pérez en los próximos días Sí, eh, el, el que está el, el que está casi ya confirmado que va a llegar el 15 de junio ese de Tigres Saldívar va a llegar a, a Osna. Eh, yo ya estoy hablando con él eh, eh, espero, lo espero ya para esa fecha eh, Katie, eh, eh, eh, Pérez también, eh, me parece que estaban sacando el visado, también tiene que llegar a Honor y nada, esperando que llegue esa gente a, a, al equipo, que vengan con muchas ganas de trabajar, que, que sepan que acá la gente que viene viene solamente a trabajar, acá se desayuna, se almuerza y se hace un boxeo y, y, y se trabaja para que para que sean campeones del mundo, o sea, no permitimos nada nada que no, sea, que, que no sea boxeo en el equipo no permitimos porque eh, eh, si no esto sería sería sería una joda no así que eh, si los chicos que vienen con ganas de trabajar y hacen las cosas bien eh, seguramente eh, tendremos dos campeones del mundo argentinos más sería bárbaro, ¿eh? te digo el caso de Rubén Pérez tiene muchas condiciones yo, mira, estoy absolutamente seguro que se vas a saber explotar es un gran valor, por lo menos era, era una de las grandes promesas que había o sea que eh, hay material hay, eh, Saldivia, vamos a ver también Pegador, habría que adosarle algunas cosas técnicas pero de cachito Pérez si, es, si mantiene algo de todo lo que él eh, tenía es un valor tremendo ¿eh? Sí sí no eh, yo te vuelvo a repetir eh, aquí tanto venga Pérez como Saldivia o como cualquier eh, cualquier boxeador o profesional que venga al gimnasio eh, te digo que las las condiciones para estar en el equipo son muy duras o se aceptan o aceptan a las condiciones que que que pone que, que pongo yo que soy el entrenador que soy el que está a cargo del de, de equipo el jefe del gimnasio eh, eh, eh, se aceptan todas las, las condiciones estas Eh, seguramente tendremos dos campeones del mundo más eh, de, de no ser así, aquí eh, van a durar una semana más porque aquí, te, te vuelvo a repetir que aquí se viene a trabajar y se viene para ser campeón del mundo, a otra cosa no se viene está bien, está bien, che, escúchame ¿necesitas un director técnico alterno? podría ser, podría ser Yo... estoy, estoy, estoy ahí buscando <risa> bueno, José no vamos tener mucho porque... Eh, eh, no quiero traerte a ti mismo porque seguramente me vas a me vas a quitar el puerto como ya tuyo Pablo también, también están con el proyecto en España no vas a estar en España en una nueva velada de, de, de Team Maravilla ¿no? sí eh, bueno yo tengo el viernes aquí por ESPN a Javier Fortuna a Mitch Williams eh, el 11 de, de mayo estoy en Las Vegas también con Mitch Williams y Alexandre Blanc también eh por ESPN Y el 18 de mayo, una velada que hace eh, maravilla box eh, en, en España. Ahí me voy a encontrar con Sergio para, para ver eh, boxeadores eh, que, que estamos mirando ahí, que españoles, para trabajar también con ellos. Y nada, contento por todo lo que estamos haciendo y, y, y, y, y lo que podemos darle a los boxeadores, ¿no? Así que... Eh, ...esperemos seguir trabajando y, y haciendo las cosas bien... ...para que el equipo vaya creciendo. Bárbaro, la verdad que espectacular. Sí, me alegro, nos alegramos con José, con los chicos acá... ...que sí. vaya lo mejor del mundo, sí. realmente, realmente se lo merece... ...han luchado, han trabajado, han impuesto el nombre... ...en un mercado nada fácil como es el mercado de Estados Unidos... ...y en el mundo, y bueno, nosotros simplemente... ...acompañarlos a la distancia cualquier cosa que podamos ayudarlo o no sé, o, o alentarlo de aquí, sabés que estamos a disposición tuya, tuya, de Sergio, de todo el, de todo el grupo. Sí, muchas gracias, José, yo, yo, eh, a ti mismo, José, sí. los lo, lo, lo de, lo de Campeón del ring, yo sé que están siempre con nosotros apoyándonos, y, sí. y, y bueno, eh, un saludo a toda la gente ahí que, que, que siempre está apoyando al equipo, eh, recibo muchos mensajes, Eh, vía internet y, y agradecido a todos y que vamos a seguir trabajando eh, pa, para para para ver si si podemos sacar a algunos argentinos más campeones del mundo y, y poder trabajar como sabe de argentina que que sabemos que hay mucho material en Argentina y que y que y que se puede hacer algo no sí, esperemos que, que tengamos la, la la puerta libre para para que nos dejen trabajar porque sabemos que es muy difícil eh el tema ahí con con los con los manejadores argentinos y, y, y con, con el presidente de la Federación Argentina eh, con nosotros no sí seguro seguro eh, Pablo bueno yo eh, no no lo hice al aire así que ahora estamos conectados tengo que agradecerte por la semana magnífica que me hiciste pasar en, en Nueva York así que el agradecimiento eterno ya lo, lo hice en forma privada pero te no, agradezco. faltaba más José si te, a, a ti amigo aquí ustedes ya saben aquí pueden venir cuando quieran, tienen las puertas abiertas aquí se los va a tratar como uno más del equipo porque ustedes son también del equipo de maravilla porque No, siempre nos han apoyado en todo. Seguro, lo único que queremos es que un día vengan para comer un gran asado acá. Estamos, este, deseosos, algún día pasen, puedan pasar por acá, por Argentina, por Capital Federal, con José. <risa> Algo vamos a armar, no sé qué, pero sí, algún asado armamos. más posibilidades que yo, sé sí, que tiene más posibilidades que yo de, de comer ese asado. Yo no. eh, tengo mucho trabajo, gracias a Dios, estoy viajando todos los meses y, y, y se me hace un poco imposible viajar a Buenos Aires, pero bueno. Esperamos que para fin de año tenga un poco de descanso y me pueda acercar para Argentina y, y reunirme con ustedes a comer su gran asado. Ojalá, viejo. Muchas gracias. Muchas gracias bueno, a Bueno, gracias a vos por todo y nos vemos. Un saludo enorme a Sergio. Gracias, amigo. Chau, gracias a mí. Chao, querido. Chao. La Radio. Campeón del Río. Un abrazo. Chao, gracias. Chao, chao, chao, chao.